Eh, Hernán Pérez Araujo, el candidato a diputado nacional del peronismo. Buenas noches, Santa Rosa. Buenas noches, La Pampa. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias por estar. Gracias por la paciencia de esperarnos, pero queríamos tener los números prácticamente definitivos. Y poder agradecerles a los más de 103.000 pampeanos que confiaron en el proyecto de provincia que venimos llevando adelante, con Carlos Berna a la cabeza. Muchas gracias. Vamos a ser breves, porque esto es una fiesta de ustedes y la queremos compartir. Después, ahí abajo, donde nos vamos a sentir más cómodos. ...con mi compañera y con el resto de los dirigentes... ...pero hoy venimos... ...a festejar un triunfo que es rotundo... ...como decían los compañeros... ...que es muy importante... ...que ratifica el triunfo del 19 de mayo... ...que llevó al compañero Sergio Silioto a la gobernación... ...ratificó en Santa Rosa... ...el triunfo del compañero Luciano Di Napoli... Ratificó el triunfo en la ciudad de General Pico de la compañera Fernanda Alonso y ratificó todos los triunfos del partido justicialista encarnado en el Frejupa el 19 de mayo en todas y cada una de las localidades de La Pampa. Además, tenemos el orgullo de decir que hoy todos y todas Hemos ganado en muchas localidades en las que habíamos perdido el 19 de mayo y eso no hace más que confirmar, compañeros, compañeras, que el camino es la unidad. El camino se hace entre todos, se hace entre todas, sin exclusiones, sin sectarismos. Se hace con la unidad, con la adultez política que tuvieron el conductor. Carlos Berna y la conductora Cristina Fernández de Kirchner para conformar el frente de todos en la provincia de La Pampa y conformar una fórmula que caminó toda la provincia y la vamos a volver a caminar compañeros y compañeras. Tenemos la adultez política que tuvieron nuestros dirigentes. También el presidente del partido, el compañero Rubén Marín. También los dirigentes del resto de los partidos del campo nacional y popular que conformaron el FREJUPA y que hoy conforman el Frente de Todos. Queremos agradecerles en nombre del compañero Carlos Berna. Le queremos agradecer a los compañeros de Nuevo Encuentro a los compañeros del Partido Humanista, a los compañeros del PC, a los compañeros de Patria Grande y a los compañeros del Frente Renovador que se pelaron el culo en esta campaña para que tengamos los votos que tenemos. Dijimos que no alcanzaba con los peronistas y... Era la palabra de Hernán, Hernán Pérez Araujo, Sarujo. eufórico también, lo ¿no? tenemos que decir, muy, ¿no? Muy, muy eufórico. Le metió el culo ahí. Sí, eh, eh, helado le, el culo. <risa> claro. Bueno, ahí está, sigue hablando, dijo que iba a ser breve, supongo que va a redondear <risa> en cualquier momento. Mauro Montero está ahí, en la sede del peronismo. los que no confiaron en nosotros aún, los vamos a persuadir, los vamos a convencer, los vamos a traer a conformar una mayoría que siga defendiendo este proyecto de provincia que hace 36 años venimos soñando y venimos desarrollando contra todos. Los vamos a ir a buscar y los vamos a convencer, vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a multiplicar los kilómetros, vamos a buscar los compañeros, de eso se trata y los convocamos, como los convocamos aquí en la sede del Partido Justicialista cuando presentamos esta fórmula. Convocamos a todos y a todas y tenemos que redoblar el esfuerzo. Hay pampeanos que saben que tenemos que defender nuestro proyecto. El voto peronista fue racional, fue más racional que nunca. El voto del odio y del temor es el otro. A ese es el que tenemos que ir a buscar. Que entiendan, entendamos compañeros, compañeras, que este camino del gobierno nacional nos está llevando al abismo. Y nos están convidando con acelerar, nos están diciendo que van a ir a fondo, nos van a volcar, nos van a volcar la provincia, nos van a volcar las municipalidades. Por eso tenemos que redoblar los esfuerzos. Hoy vamos a tener seguramente cuando el sistema se levante, el sistema que se les cayó, vamos a tener un rotundo triunfo de Alberto y, Fe y Cristina Fernández. Vamos a festejarlo. Va a ser una fiesta del peronismo y del campo nacional y popular. Pero no nos tenemos que quedar con eso. Hoy fue el primer partido, compañeros y compañeras. En octubre tenemos que redoblar los esfuerzos y ganarle por goleada en la provincia de La Pampa y en todo el ámbito de la nación. Queremos agradecer... Agradecer a la militancia de Santa Rosa, que no tiene un candidato de Santa Rosa en esta fórmula y nos dio el mayor triunfo. Que agradecerles a todos, a la militancia de General Pico, también a la militancia de todas las localidades. Este es un triunfo de todos y de todas. Agradecerle en particular, y lo debo decir, después de más de 20 años, mi pueblo natal volvió a ganar el peronismo. Y eso es un orgullo, una alegría. Se lo agradezco mucho. Compañeros, compañeras, vamos a redoblar el esfuerzo. Esto no termina acá. Esto hoy recién empieza. Festejemos, abracémonos, hagamos todo lo que hay que hacer hoy. Y a partir de mañana salgamos a patear las calles de la provincia de La Pampa para redoblar ese esfuerzo y para redoblar el resultado. Después veremos con quién nos alineamos en Buenos Aires, después veremos con quién hacemos alianza. Ahora hay que ganar, hay que ganar en la Pampa y hay que ganar en el país. Muchas gracias compañeros y compañeros. Hernán Pérez Araujo, cerrando su discurso con una metáfora futbolera, pidiendo la goleada.